Desde aquí y ahora, comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto, fuera del radar. Le damos la bienvenida a toda la tripulación de Estación Aeropuerto en su segunda cápsula en Polizona FM desde Islas Baleares para todo el mundo. Estamos transmitiendo, soy Pablo Dintrans y en este capítulo nos dedicaremos a Jesucristo. Pero desde una perspectiva musical haremos un versus de esa visión de Cristo que se aleja un poco de aquellos retratos renacentistas italianos que lo pintan rubio, de ojos claros y con una fisonomía muy particular que es la que estamos acostumbrados en la iconografía religiosa. Hoy vamos a través de la música a conocer un, un Cristo gitano y también afrodescendiente. Y para partir, bueno, vamos a viajar a Sevilla, que en el año 1914 el poeta Antonio Machado crea la saeta, que en latín significa la flecha. Este tema va evolucionando con el tiempo y por allá en 1969 el cantautor catalán Joan Manuel Serrat Crea la canción que da vuelta al mundo y marca principalmente eh, qué es lo que nos toca a nosotros en Sudamérica, eh, al público de la música popular. Y para que no crean un poco que nos quedamos anclados en el siglo 20 vamos a escuchar eh, una saeta eh, que va a ser interpretada por una cantante fenomenal de la nueva savia del flamenco, India Martínez, una cantautora Nacida en Córdoba, España Que nos interpretará la saeta Con una ambientación muy especial Y que, bueno, vamos a ir Ambientando estas procesiones De Viernes Santo Que van fusionando Distintas eh, atmósferas Así que, bueno Espero que disfruten esta fusión Que hemos creado especialmente para el público De Polizona y Estación Aeropuerto Polizona FM Es una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir a Palermo? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno. Por la <risa> calle Sangre en la mano Siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Tierra mía Que eches flores A eso es la agonía Que es la fe De mis mayores O no eres tú, mi casa Estación Aeropuerto, cápsula radial de la música afromundial. Continuamos surcando los cielos del mundo junto a Estación Aeropuerto en Polizona FM. Eh, quiero también eh, aprovechar de saludar algunas ciudades desde donde nos escuchan. Desde, por supuesto, Santiago de Chile, Mendoza, República Argentina, eh, también Sao Paulo, Brasil... Y desde el Mediterráneo, saludar a Montpellier, Francia, que también nos escuchan. Y por supuesto, Islas Baleares, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. Felices de poder estar con este segundo capítulo de Estación Aeropuerto en la Senda de Jesús. Y bueno, vamos a viajar al Caribe, a Puerto Rico, donde nace uno de los grandes figuras de esta isla del encanto, Ismael Rivera, el... Eh, Comienza a trabajar con la orquesta panamericana Elito Peña. Eh, luego crea un combo junto a su gran amigo de toda la vida, Rafael Cortijo. Con él compartía el trabajo de albañil en las construcciones en Puerto Rico. Y crean un combo que posiciona la bomba y la plena de Puerto Rico por todo el mundo. Y va diseñando el sonido puertorriqueño en la salsa. En su momento de mayor fama. Un hecho trágico eh, lo va a marcar y es una detención en el año 1962 por funcionarios antidrogas de Estados Unidos. Revisan las maletas del combo y encuentran droga. Eh, Ismael Rivera se echa la culpa por esta situación y producto de esto eh, tiene que estar tres años en la cárcel. En medio de este calvario, él eh, busca salvación y encuentra... A este Cristo de Portobelo El Nazareno Que le marca la vida Es un Cristo que le permite Salir de la adicción de las drogas Y que Lo venera hasta sus últimos días En Portobelo, Panamá Él viajaba cada año En las procesiones Que iban desde la ciudad de Panamá A la ciudad de Colón, Portobelo Y ahí rendía Gratitud y oraciones A este Cristo, que es el Cristo de los negros, el Cristo también de los ladrones, donde lo conoce en la cárcel y que, bueno, va plasmando un poco este Cristo que, que está en los márgenes. Hablamos de un Cristo gitano, un Cristo afrodescendiente, un Cristo que está con quienes están... Eh, olvidados por la sociedad, y bueno, en este día queríamos recordarlos a través de esta de este tema del año 1973, eh, creado por el compositor puertorriqueño Johnny Ortiz, y bueno, eh, vamos a disfrutarlo aquí en Estación Aeropuerto, y desde ya, muchas gracias por volar con eh, Polizona FM y Estación Aeropuerto del Movimiento Eterno y Sin Fronteras, el Nazareno. divertía y empezaba a vacilar no sé de dónde un agua fin escuchar ¿Qué expresión tiene tu rotoro se reflejan la alegría En cambio todo lo bueno contigo siempre estará ¡Oyelo!